Un 22 de agosto se fundó oficialmente Radio Estación Sur. Y celebramos 10 años en el Centro Cultural Fabero 117 y 40. Este sábado desde las 14 horas. Música en vivo, celebración de la Pachamama y Radio Abierta.